Hola, Radio Puente Alto. Tenemos el gusto de compartir con ustedes el programa La Verdad, una alternativa, junto a su amigo Claudio Alfonso Rojas Guerra. Temas importantes que te harán pensar, meditar. Son esos temas que son realmente importantes para toda nuestra comunidad. Bienvenido, Claudio Alfonso Rojas Guerra. La Verdad, una alternativa, donde quiera que te encuentres Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? <coughs> Buenas noches, ¿cómo están, queridos auditorios? Aquí son las 7.58 junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa. Eh, en esta oportunidad, ustedes saben, la comuna de Puente Alto está en cuarentena, así que tenemos que buscar la forma de, de hacer el programa y llevárselo a ustedes, queridos auditores. Eh, nuestra nuestro deber, digamos, nuestra ilusión de, de poder hablar con ustedes, que es lo que más nos gusta. Así que... Bueno, ¿qué les vamos a contar? Eh, respecto de el famoso coronavirus, que es el tema de, de todos los días y en todas partes, en la revista BBC News, eh, esta semana salió que el coronavirus no es una creación de laboratorio, como un grupo de científicos logró demostrar el origen natural del virus que causa el COVID-19. Y hay otro artículo en la revista Biotech, que es de la semana pasada, que dice que el COVID-19, científicos confirman que su origen es natural. A pesar de que ustedes, queridos auditores, han visto miles de versiones de que esto es una creación de los hombres, y que está lleno de versiones muy muy muy sofisticadas del tema, Y entonces los hombres piensan y se planifican piensan que lo tienen controlado de alguna manera y que pronto pasará la gente se proyecta dos meses tres meses cuatro meses seis meses cuando mucho pero nadie es difícil que alguien se proyecte más allá dicen y piensan entonces que ya están haciendo planes para cuando vuelvan a la pseudo a la normalidad entre comillas Esto pasa porque el hombre no comprende ni los tiempos que vivimos ni lo que realmente significa este virus. Este virus no responde adecuadamente a la amonestación de la naturaleza que les hemos mencionado en varios programas atrás, que no es una, y que no es otra cosa que una oportunidad más que nos da Dios para enmendar el rumbo perdido de la humanidad. Pero este hombre ciego y sordo de este mundo se encuentra haciendo grandes planes para cuando esto pase. Confirma que no entiende nada. Sigue los planes de dominio del imperio. Trump amenaza a Irán con que no terminará el embargo de la compra de armas que se termina en octubre de 2020. Están, eh, sin ir más lejos, ayer y hoy día, con bravuconadas en el Golfo Pérsico. Eh, amenazas de ataque. Entonces, Con esa mentalidad, la verdad es que es muy poco esperanzador el panorama para adelante. El hombre eh, parece que no ve que el planeta se detuvo. Eh, y bueno, sigue con con buscar al volver al mundo material, al mundo eh, que tenía antes, su normalidad porque no sabe vivir de otra manera. Entonces, lamentablemente, eh, Israel le llora a Estados Unidos para que lo proteja de Irán, lo mismo hace Arabia Saudita, siguen las guerras en Siria y en Yemen, siguen los grandes planes para reactivar las economías en cada uno de los países. O sea, todo es en función del dinero, del materialismo. Sigue la guerra por la supremacía económica del mundo entre China y Estados Unidos. Sigue la ambición de controlar a Rusia por parte de la OTAN, rodeando sus fronteras. Eso no se difunde, pero investigue el, el ejercicio Defender 2020 de la OTAN. Investíguelo y se va a sorprender. ¿Siguen los grandes planes entonces para expandir? También la tecnología 5G en distintas partes del mundo. Este es un genocidio velado. Cuando le hablamos del tema de 5G, les dijimos esto que era un genocidio, que era una cosa que nunca se iba a poder llevar a cabo, porque la naturaleza lo iba a impedir. No sé si se lo acuerdan, pero se los dijimos. Los planes para desarrollar esta tecnología están, eh, pero llevarla a cabo no es tan fácil porque hay que hay que mandar al espacio una cantidad estratosférica de satélites y es muy difícil que se pueda hacer es muy difícil que se pueda hacer eh, fácilmente y y además hay varios países de Europa que lo prohibieron no permiten que entre a sus fronteras. Suiza, por ejemplo, entre otros eh, Holanda, entre otros, hicieron hicieron unos ensayos en Holanda y murieron muchos muchos pájaros. Entonces, eh, ellos se dan cuenta porque son gente más más preparada que nosotros de que eso es altamente peligroso y no lo van a permitir. Entonces, están sigue, le decía, sigue la guerra por los precios del petróleo como una forma de control y domina. Ahora, en forma irrisoria, el petróleo no vale nada. Y no sabe qué hacer el hombre. ¿Qué, sabe, qué hace Arabia Saudita, por ejemplo, en, en el, los países que dependen completamente del petróleo, que han sido la principal fuente de guerra justamente por querer esa riqueza ¿qué hacen ellos sin petróleo? ahora en, en, en un mes, dos meses, tres meses pueden sobrevivir pero si esto se prolonga en el tiempo ellos no tienen grandes mayores entradas que, que el petróleo entonces porque son países desérticos tienen la riqueza del petróleo pero nada más entonces se van a ver muy complicados y eso va a pasar entonces el hombre no cambia el hombre no entiende no escucha la naturaleza está totalmente desconectado de ella. Hay muchos que dicen e insisten y porque ustedes lo tienen que haber escuchado que esta pandemia es para el control mundial por eso que es de origen de alguien lo hizo pero lo que ellos parecen no parece no saber es que el poder mundial hace rato que estaba listo para controlar el mundo en cualquier momento. David Rockefeller, que falleció hace dos años atrás, lo dijo, muchas veces, estamos al borde de una transformación global. Todo lo que necesitamos es una gran crisis y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial, o sea, el control total por parte de ello. Y también dijo él, para que ustedes vean cómo cómo trabajan esta gente en secreto, estamos agradecidos con el Washington Post, el New York Times, la revista Time y otras grandes publicaciones, hubiera sido absolutamente imposible para nosotros haber desarrollado nuestro plan para el mundo si hubiéramos sido objeto de publicidad durante todos estos años eso deja en evidencia que este plan lo desarrollaron durante todos estos años en forma secreta y que está listo para que para para que en cualquier momento se impulse y ahora con esta coronavirus es una, una posibilidad más Cualquier, cualquier cosa que ellos pueden provocar o que sea de la naturaleza le servía para implementar su, su nuevo orden mundial que ya lo tienen absolutamente armado así es entonces los que están relativamente ¿por qué siempre los que están relativamente bien? porque aquí hemos visto en este tema del coronavirus hemos visto cosas horribles la verdad es que sí hemos visto cosas hemos visto cómo queda en evidencia la desigualdad hemos hablado durante la durante el estallido social de las diferencias cierto pues bien con el coronavirus las diferencias han quedado mucho más mucho más a la luz y realmente han sido por han sido ilustradas para nosotros, incluso los más ciegos hemos podido darnos cuenta de las diferencias. Por ejemplo, aquí tengo una una reflexión que una persona hizo que me pareció muy interesante destacar. Quédate en casa, dice el futbolista, abrazado a su esposa, mientras sus hijos corren por los 400 metros cuadrados de su hogar. Quédate en casa, dice el político, mientras elige en cuál de sus propiedades pasará la cuarentena. La gente no entiende, dice alguien más, mientras descargan en su puerta el cajón de fruta y verdura que compró online y pagó con su tarjeta. ¿Y qué decir de aquellos que surtieron sus despensas en las grandes tiendas para pasar la cuarentena? Pero al margen, los barrios invisibles, las casas de 4x4, de chapa y cartón, donde el frío frío y el calor abraza y marea. Esas casas llenas de familias donde lo que ganaste ayer es la comida de hoy. Donde si no ganaste ayer, no hay comida hoy. Donde se conocen las medidas sanitarias, pero es imposible cumplirlas. Tienen miedo, pero sin medios. Solo se intenta vivir, resistir, sobrevivir día a día. El virus no nos hace iguales. El virus pone en evidencia aún más la intolerancia, la apatía con que el sector privilegiado de esta sociedad mira a los que menos tienen. Quédate en tu casa para cuidarnos entre todos. Se los acusa e interpela. Afuera el virus, adentro el hambre, las caras de sus hijos, la decepción, la incertidumbre, la desesperanza. ¿Realmente nos cuidamos entre todos? ¿Y los refugiados fuera de países esperando asilo? No, no estamos en el mismo barco. Estamos en el mismo mar. Unos en yate, otros en lancha, otros en salvavidas y otros nadando con todas sus fuerzas. Me pregunto si al final tendremos un aprendizaje y haremos algo positivo para cambiar lo que se está haciendo mal en el mundo. <coughs> bueno. Los que están relativamente bien siempre miran al resto como chinches. El sistema neoliberal adiestró en la servidumbre a las personas. Naturalizaron el maltrato, las pésimas condiciones laborales, los sueldos miserables, el vivir única y exclusivamente para el trabajo, la deuda y el consumo. Las personas en Chile también han contribuido ferozmente a este flagelo, no aspirando a rigurosidad, la preparación intelectual, pensando que la realidad se construye viendo televisión abierta y el tonto infaltable que te dice no estoy ni ahí con la política. <risas> Estamos en una sociedad de lo anóbala y perverso pasa a ser, entre comillas, normal. Lo peor de todo es que hay gente con dos dedos de frente que aún no lo entiende. Estas son algunas vicisitudes en torno a la a lo que estamos viviendo todos los todos los habitantes de este planeta en realidad eh, estamos viviendo todos en este planeta este este coronavirus que, que para nosotros como les hemos demostrado con mensajes con evidencias le acabo de mencionar que hay evidencias científicas de que este es un virus natural. También eh, hay una evidencia lógica y matemática de que todos los países, sin excepción, han sido absolutamente eh, afectados. No hay ningún país que pueda decir que no está afectado por esto. Todas las economías han caído. Entonces, mal podríamos pensar que un país está creando un virus para afectar a todo el mundo, no, no parece muy lógico. Eh, podría ser una élite mundial que, que está por sobre los países, alguien podría decir cierto, pero como les digo, en ese caso sería bastante razonable pensarlo, no, no digo que no, pero eh, la evidencia, como les digo, si ustedes leen eh, en profundidad los artículos científicos, Y los comentarios de los científicos, la sorpresa que le que le causa, a pesar de ser un virus antiguo, del género coronavirus, pero que el genoma eh, que tiene este virus, los científicos han sido sorprendidos, no, no lo conocían y no entienden por qué muta tan rápido. Y el hecho que mute tan rápido eh, imposibilita la posibilidad de, de tener una vacuna también imposibilita porque normalmente un virus cuando uno tiene un, un, un virus x y se mejora del virus tiene en su organismo los anticuerpos de manera tal de que queda inmune al virus eso pasa siempre siempre ha pasado con los resfríos que si yo los virus cualquier tipo de refrío siempre eh, yo me reffrí una vez de invierno y ya no me vuelvo a resfriar al menos con el mismo virus entonces por eh, existen vacunas para ciertos virus, digamos, que, que son y duran años. Entonces, lo que hace este virus de mutar es algo que lo hace absolutamente distinto a todos los otros virus, eh, ya sea naturales o especialmente aquellos que son fabricados por el hombre. El hombre no ha tenido mucho éxito en sus planes genocidas con los virus, esa es la verdad. Sí. Y por eso que está buscando otros planes genocidas. Y el plan genocida más interesante para ellos, aparte de la guerra, es el 5G, que también se los mencionamos en su oportunidad. Entonces, eh, vamos a decir eh, algunas noticias respecto de lo que está pasando aquí en Chile muy brevemente que sabemos que la, la presidenta del Colegio Médico recibió hoy. Hoy se publicó amenazas de muerte muy fuertes, muy, pero muy fuertes, eh, de parte de desconocidos. La, la verdad es que no... nos podemos imaginar, no sabemos quiénes son, por supuesto, tenemos que ser responsables. Yo... Me puedo imaginar quiénes son, pero no, no tengo la certeza quiénes son, así que no lo puedo aseverar a ciencia cierta. Eh, pero son muy fuertes, digamos, porque hace ella empezó a trabajar en conjunto. Yo asumo que con la mejor intención quiso trabajar con el gobierno, pero después se dio cuenta que el gobierno quiso manejar las cosas a su manera, con su sistema, con su secreto con su manera de hacer las cosas y ella eh, se, se salió, se retiró y se desbarcó del gobierno completamente y entonces eh, ha estado diciendo ha estado reclamando en esta última semana contra la contra la, sí, vamos a ir con un audio pero estamos terminando con esta noticia de la, de la doctora Iskia Sitches que son Absolutamente inaceptables las amenazas que recibió. Ella estaba reclamando contra la falta de transparencia del gobierno, en las cifras. Se está hablando en los medios, en todos los medios de la falta de transparencia del gobierno. No solo lo dijo ella, sino que hay muchas, muchas más que lo dicen. Eh, y también lo dicen los profesionales de la salud, eh, de la Confusán. Entonces... Eh, Y viene esto, entonces da mucho que pensar, es muy es muy sospechoso lo que lo que lo quisieron. La verdad es que tenemos que tener más información, pero tenemos muchas sospechas. Vamos a ir con el, el audio de Antimafia de, de, de Uruguay del periodista Jean George Almendra. que nos da el informe semanal de cómo funciona, cómo está organizado no es muy está a disposición tuya muy complicado el sistema económico primariamente Daniel el primero el primero que mandé Buenas noches amigos de La Verdad Una Alternativa. Buenas noches Claudio, María Cecilia, todo el equipo de la radio de allí de Puente Alto, en Santiago de Chile. El panorama del de la pandemia aquí en Uruguay se sigue desarrollando con total normalidad, con expectativa de que dentro de poco pueda, de alguna forma, decrecer el riesgo y se abran obviamente las cuartas las puertas de los liceos y los institutos de enseñanza, los paseos públicos y se pueda entrar a la normalidad. Pero eh, el panorama todavía no está muy claro en ese sentido y solamente eh, se está aguardando el curso de los acontecimientos dentro de un contexto global, eh, regional y mundial de preocupación y de medidas de seguridad, medidas sanitarias. En paralelo a este panorama, donde ya Uruguay presenta 11 fallecidos y cerca de más de 500 fallecidos, personas eh, afectadas del coronavirus. En medio de este contexto, lo que queremos destacar es que en las últimas horas se trascendió la noticia de buena fuente en el sentido de que el propio el protagonista de esta noticia hizo pública estas apreciaciones. Y esto ha generado cierto impacto en los sectores de familiares de detenidos ...desaparecidos en Uruguay especialmente o en el Río de la Plata... ...dentro del contexto del plan Cóndor. El expresidente José Mujica y exguerrillero del MLN... ...uno de los emblemáticos eh, integrantes de ese grupo guerrillero de los años 70... ...declaró públicamente al programa Desayunos Informales de Canal 12... ...en, la, en el día de ayer, en horas de la mañana... ...que él no votaría el desafuero... ...del actual senador y ex comandante en jefe del ejército, eh, Guido Manini Ríos. La noticia verdaderamente a algunos eh, ciudadanos los, los, los puede asombrar... ...pero a otros no nos causa demasiado asombro porque evidentemente... ...la postura de José Mujica, ex guerrillero, en el transcurso de los 15 años... ...de gobierno de fue muy contradictoria y prácticamente estuvo en clara oposición a su ideología de revolucionario, de hombre de izquierda y sobre todo de guerrillero, de integrante de un grupo guerrillero que en los años 70 en el Uruguay marcó eh, marcó una una línea y fue inclusive ejemplo en otro tipo de eh, comunidades, otro tipo de países. El ex presidente José Mujica consideró que él no iba a votar el desafuero porque... Eh, ...de alguna forma significaba darle la posibilidad al comandante, ex comandante Maniñez Ríos... ...de ganar puntos, de victimizarse y por lo tanto no quería hacerle ese juego. ¿Pero qué juego está haciendo verdaderamente José Mujica cuando no le da el desafuero? ¿Por qué es el desafuero? El ex comandante del ejército eh, fue muy polémica su actitud cuando siendo comandante del ejército... En el, el año pasado tomó información de que un tribunal de honor militar había interrogado, como es norma dentro de la casta militar, a uno de los militares, el mayor en aquel entonces, mayor, hoy coronel retirado, eh, Nino Gavazzo. Nino Gavazzo declaró ante el tribunal de honor que había participado en el asesinato, en la tortura y en el asesinato y en la desaparición del cuerpo militar de Gomenzoro Hoffman, un joven militante del MLN, que desaparece en el año 1973 allí en, el, en Aguas del Río Negro, cuando el propio Nino Gavazo declaró al Tribunal de Honor que él personalmente llevó el cuerpo y lo arrojó a las aguas. Por primera vez, este oficial del ejército uruguayo, además de tener otras condenas por otras causas y otras violaciones de delitos de lesa humanidad, declaraba ante el Tribunal de Honor esta situación. ¿Qué ocurrió? Lo lógico habría sido que el comandante del ejército de inmediato habría comunicado esta situación a la justicia penal. Esto no ocurrió. El presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, tomó conocimiento aparentemente meses después de estas declaraciones. El comandante del ejército, Guido Manini Ríos, se cayó la boca, se llamó al silencio, a la humertad, y en consecuencia, solo este hecho salió a la luz pública luego de que un periodista de un diario de derecha, el observador, Leonardo Haber, con, eh tomar conocimiento y filtrar esta información a la opinión pública y al mundo. Este episodio entonces ya generó en aquel momento gran repercusión, un verdadero tsunami de, en diferentes ámbitos y la primera cosa que trascendió ya en aquel momento era que, que sí ganaba, obviamente, el Partido Nacional que ya tenía en aquel momento una buena una buena performance para ganar, de hecho ganó. Eh, el senador, si salía electo parlamentario, el dirigente del partido de la casta militar de la amplia de una amplia incidencia de derecha, Guido Manini Ríos, obviamente se iba a solicitar el desafuero para que rindiera cuentas a la justicia penal porque había callado esta información vinculada a Gómez Olohoffman. Los hechos le dieron la razón en el sentido de que eh, triunfa a la calle, él es nombrado, él es electo senador de la República Y por lo tanto la oposición dispuso de inmediato una vez que entré en actividad la la vida parlamentaria iniciar los trámites correspondientes para que él puede, pueda perder los fueros parlamentarios y sea indagado por la justicia penal. Lo que sorprende entonces para muchos es que como un ex guerrillero, un ex dirigente emblemático de la del de, de, la, de la coalición de izquierda en Uruguay ha decidido públicamente Eh, no votar el desafuero. Obviamente la postura de José Pepe Mujica, un hombre que en los últimos años ha trascendido por su figura, por ser mediático, por ser prácticamente un verdadero showman dentro de la izquierda, se han hecho documentales sobre él y se le ha dado un perfil de un hombre vinculado estrechamente a la lucha revolucionaria, cuando en los hechos Sus actitudes como jefe de Estado, siendo presidente de la República, como ministro de Ganadería y Agricultura oportunamente y luego como senador en una primera etapa y luego de vuelta ahora como senador, han sido totalmente contradictorias porque prácticamente él, desde su puesto, junto con el aquel entonces ministro de Defensa, Huidobro, eh, Fernández, Leuterio, Fernández Huidobro, prácticamente trabajaron para la cultura de la impunidad y no para eh, castar castigo a los responsables de asesinatos y responsables de genocidios durante el tiempo de la dictadura en el Uruguay. Este es el panorama, estimado Claudio, esa es la preocupación que hay en diferentes círculos, sobre todo de vinculados a los derechos humanos y a los familiares de los detenidos desaparecidos que este próximo 20 de mayo eh, tendrían que marchar por las calles pidiendo como siempre justicia. ...en una serie de marchas que hacen año tras año... ...hoy por la situación de pandemia... ...esa marcha ha sido suspendida... ...pero ahora, a toda esta situación de expectativa... Eh, ...frente a esta resolución del de presidente José mujica ...se suma ahora esta indignación... ...o esta situación que realmente causa eh, pudor... Eh, ...causa estupor en algunos círculos. Cabe consignar que la gran mayoría de los integrantes... ...de la coalición del partido de José Pepe Mujica, el MPP... Eh, que es oposición de gobierno, obviamente van a votar el desafuero para que Manini Ríos eh, rinda justicias ante la justicia. Pero el líder de ese movimiento del, de la coalición de izquierdas, del MPP José Mújica, su postura es totalmente opuesta. Estas son las novedades desde la redacción de Antimafia 2000 para ustedes allí en Santiago de Chile. Les hablo Giorgio Alvández. Bueno, queridos auditores, ya estaba el, el audio de, del informe semanal de Antimafia Desde uruguay con el periodista jean george almendras bueno queridos eh, vamos con algunas noticias eh, que no que es llamativa eh, que no puedo dejar de mencionarla el presidente de perú la semana pasada el viernes de la semana pasada anunció que en un máximo de tres meses después que haya terminado la crisis sanitaria y social provocado por el coronavirus impulsará una reforma al sistema de afp Las AFP han tenido un comportamiento que nosotros, como la mayoría de la población, rechaza intereses, comisiones que han sido abusivas y que ameritan una reforma integral del sistema. Recordemos que en Perú tienen el sistema privado de AFP, igual que nosotros, pero también tienen el sistema alternativo, de, de como el, el sistema antiguo que teníamos nosotros antes. Entonces la gente puede escoger, lo que me parece bastante sensato, Y ahora el presidente peruano está diciendo que hagamos un proyecto integral de reforma. Así que... Eh. ...parte de nuestros auditores, Luis eh, González, está escuchando la radio dice, ¿a qué se refiere usted con que el 5G es peligroso y está enfocado a, a generar cambios conductuales de este agente? Pregunta número 2 parte de Lorena Andrés Fernández, finalmente, ¿cuánto tiempo cree usted que el coronavirus va a seguir eh, afectando a la economía mundial? Y si usted cree que finalmente esto va a traer un cambio real en lo que es el sistema neoliberal que fomenta el, el egoísmo y fomenta la acumulación de riqueza por sobre preocuparse y ocuparse de nuestro prójimo. Gracias, don Claudio. Interesante programa. No comparto todo lo que dice, pero me llama atención su programa bueno queridos eh, auditores muchas gracias por las preguntas el primer auditor preguntó sobre el 5g bueno nosotros hablamos del 5g en una oportunidad eh, como un sistema altamente peligroso de hecho el 4g se ha demostrado hoy día se, se ha demostrado hoy día que es nocivo especialmente para los niños pero también para nosotros los adultos ahora el 5g es realmente extremadamente nocivo en las pruebas que se han hecho con el 5G, con animales, se ha, se ha producido la muerte de los animales. Se ha producido el comportamiento, eh, en el caso de que de animales más grandes, un comportamiento extraño de los animales. El 5G, en la, en la práctica, es un genocidio total. Porque eh, vamos a tener una intervención, eh, una contaminación eh, absolutamente... Nuestro, nuestro cuerpo es un campo electromagnético que va a ser intervenido por el 5G eh, eso no lo digo yo, lo dicen los especialistas lo dicen los científicos entonces el 5G eh, por eso es que se oponen en muchos países para la implementación gracias a que tienen que, que lanzar algo así como 25.000 satélites al espacio para implementar el sistema y tienen que Poner una brutalidad, pero una cantidad que en este momento no recuerdo la cifra pero una cifra estratosférica de antenas, y que por supuesto eh, no es tan fácil y tan rápido de hacer. Eh, no lo han implementado. Eh, Argentina, de hecho, eh, iban a hacer una prueba con 5G ahora, y ahora en... Eh, próximamente. Aquí en Chile me llama la atención que todavía no hacemos nada con, el, con con ninguna prueba, y ojalá que no lo hagamos. Pero nosotros cuando hablamos de 5G dijimos que este programa 5G estaba programado para implementarse a nivel mundial de aquí al año 2025. Y también dijimos, y lo sostenemos nuevamente, que no va a poder ser implementado. ¿Por qué? Porque la naturaleza se va a oponer. Ya estamos viendo el efecto de la naturaleza, el coronavirus, cómo ha paralizado el mundo. Imagínense cuando vengan los grandes terremotos, las, las erupciones volcánicas y los tsunamis y todas las cosas que van a venir eh, y que les hemos hablado mucho tiempo, entonces eso no va a ser no va a ser posible que se implemente. Ahora la otra pregunta que nos mandó un auditor es respecto de qué va a pasar con esto, cuando se va a terminar y que se va a modificar el sistema neoliberal yo creo que lamentablemente la conciencia del hombre no la va a modificar ojalá me equivoque pero hasta el momento no la ha modificado por lo que estábamos hablando delante que, que la gente está pensando en volver al, al mundo material, al, al sistema que teníamos antes no tiene el no tiene conciencia de fraternidad no tiene conciencia de, de de preocuparse del, del vecino entonces eh, el sistema neoliberal ya cayó y va a caer con toda seguridad pero lo que lo que no ha caído todavía o, o que no no ha cambiado es la conciencia del hombre ojalá que más adelante con las cosas que van a pasar el hombre pueda cambiar en alguna medida su conciencia Porque la idea justamente de estas cosas es que el hombre, cuando vive en situaciones caóticas, saca lo mejor de sí mismo. Mientras no lo viva, no lo hace. Lamentablemente es así. ¿Tenemos más preguntas? ...parte de Geraldine Ibarra. Geraldine Ibarra me dice, hoy la estuve viendo en un matinal como la Tomca gana 25 millones de pesos, un diputado, tal como dijo el gobierno que Coloca, pide la, la comida por tarjeta de crédito, con la plata que gana, costa a todos nosotros, no hace nada con nosotros, burlándose, riéndose, usando una abuelita de otro que gana 140 mil pesos por suerte. ¿Qué piensa usted de esa forma de, de mirar al ser humano de parte de los grupos de poder? ¿Realmente le importa al pobre que la gente se muera o solamente lo usan para televisión, para burlarse, para reírse, para sacarle partido en la tele tener más rating más auspiciadores. ¿Esto irá a cambiar en algún momento? ¿Cuánto coronavirus irá a hacer cambiar la mentalidad como sociedad, como sistema? Pregunta Geraldine Ibarra. Saludos, don Claudio. Interesante programa. Geraldine, comparto cada una de las cosas que usted dijo. Absolutamente. Estoy absolutamente de acuerdo con usted. En todo lo que dijo, pero en, en cada sílaba que dijo, estoy de acuerdo. Es exactamente como usted lo dijo. Ahora, el coronavirus a lo mejor no lo hace no lo va a alcanzar a hacer porque el coronavirus eh, es una amonestación que en algún momento determinado va a disminuir pero sí vendrán otras pestes más fuertes además vendrán otras amonestaciones de, de, de muchos tipos las que le mencionaba los terremotos las potencias celestes o sea la los asteroides, todas las cosas que vienen del cielo, las grietas, eh, los terremotos, los tsunamis, los volcanes, esas cosas a lo mejor usted no le no le llama la atención porque todavía no las vemos, pero pero ya las vamos ya las estamos viendo ya. Eh, y la vamos a empezar a ver cada vez más. Ahí a lo mejor podemos cambiar algo, pero la verdad es que es Yo no veo televisión por principio y me parece repugnante la televisión. Bueno, seguimos entonces con lo que estábamos... Sí, eh, tenemos unos audios, pero eh, antes de esos audios vamos a mencionar algunas cositas. Eh, me estoy hablando con la gente de producción y eh, los audios son para como hay tantas cosas negativas que se le mencionan los audios son para que tengan esperanza de verdad que les van a gustar los audios se los aseguro ah, así que eh, y son breves son muy cortos a ver alguna noticia para que se funcione? pueda armar para que para que se pueda poner en no. funcionamiento necesita bueno, primero ¿no? Que, tengo que hacer una introducción antes del audio, eh, entonces eh, yo te aviso cuando van los audios, aviso al aire, porque tengo que introducir y presentar a la persona que habla en el audio y, y entonces por eso que todavía no. Ya, eh, entonces, para confirmar lo que estamos hablando, les cuento que los ricos de Estados Unidos han encontrado en, en la isla un refugio al coronavirus, el país isleño Solo ha registrado una decena de muertes por COVID-19, estoy hablando de Nueva Zelanda. Los millonarios se refugian en Múnkeres y la lujosa isla de Huayjeque. Durante años, Nueva Zelanda ha ocupado un lugar destacado en los planes de supervivencia ante el apocalipsis de los millonarios estadounidenses y de Europa, preocupados de que, por ejemplo, un germen asesino pueda paralizar al mundo. Aislada al borde de la tierra, a más de mil millas de la costa sur de Australia, Nueva Zelanda alberga aproximadamente a 4,9 millones de personas. La nación isleña limpia y verde es conocida por su belleza natural, sus buenos políticos e instituciones e instalaciones de salud de primer nivel. La Red Mundial de Refugios Subterráneos de la compañía Vivos ya ha instalado un búnker para 300 personas en la isla sur junto al, al norte de Christchurch, dijo Robert Vicino, el funcionario fundador de la compañía con sede en California. La semana pasada recibió dos llamadas de clientes potenciales ansiosos por construir más refugios adicionales en la isla. En los Estados Unidos, dos docenas de familias se mudaron a un refugio Vivos para 5.000 personas en la Dakota del Sur, dijo, donde están ocupando un búnker en una antigua base militar que es aproximadamente 3 cuartos del tamaño de Manhattan. Vivos también ha construido un búnker para 80 personas en Indiana ha levantado 10 búnkeres privados en Nueva Zelanda en los últimos 10 años. El costo promedio es de 3 millones de dólares por un refugio que pesa alrededor de 150 toneladas, pero puede llegar fácilmente a 10 millones de dólares, con, con, con características adicionales como baños de lujo, salas de juego, campos de tiro, gimnasios, teatros, etcétera etcétera Algunos habitantes de Silicon Valley se han mudado a Nueva Zelanda también a medida que la, la, la pandemia se ha ido intensificando. Eh... El volcán Etna, el más grande de Europa, en activo, entra en erupción. Una noticia que nos... La erupción del Krakatoa ha activado cinturón de fuego y otros 15 volcanes registran explosiones. Todas estas noticias están relacionadas con los tiempos que estamos viviendo. Eh, tenemos eh, más preguntas de, de los auditores, así que vamos con las preguntas. De parte de se sea estoy escuchando en Concepción la radio, me parece interesante su programa bien documentado bien dotado, aborda temáticas científicas mezcla con temas espirituales si Dios existe, ¿por qué permite que la gente más pobre sufre y muera de esto sobre todos los adultos mayores ¿qué culpa tienen los adultos mayores por lo que está viviendo? sobre todo en esta sociedad y la mala distribución de parte de las autoridades hemos entendido que en parte alto hay más necesidades que la cantidad de personas que reciben los beneficios Ustedes, ¿podrían explicar por eso? Ustedes siempre hablan de, de religiosos, virtuales, científicos. ¿Por qué Dios permite esta, que la gente más humilde, más pobre, sufra? Gracias a don Claudio, interesante su programa. Llama la reflexión. Querido auditor, lo felicito por su pregunta, porque es una pregunta muy buena y contundente. Y, y es muy lógica, por lo demás, que que usted eh, con su capacidad de raciocinio y cuestionamiento se haga esa pregunta, y es, es razonable, y la gente que se hace pregunta es porque tiene más conciencia. A ver, de Dios hemos hablado muchas veces, y bueno, eh, ¿por qué Dios permite esta aparente injusticia? Porque la vida, querido auditor, no es lo que nosotros pensamos, la vida es una escuela. porque en una escuela eh, los alumnos de kinder solamente hacen palotes y juegan hacen dibujos en cambio los de tercero medio hacen ecuaciones eh, derivadas y cosas así más complicadas ¿por qué tiene que ser eso? comprensión de lectura, de estudiar historia, cosas más complicadas el colegio usted le parece justo ¿cierto? la vida es perfectamente justa lo que pasa es que no dios no nos, nosotros no que tenemos una conciencia limitada Nos vemos como cuerpos, pero nosotros somos almas, somos espíritu. nuestro Nosotros tenemos siete cuerpos y el que vemos es uno de ellos solamente. Entonces, Dios nos ve como almas y Dios se preocupa de salvar nuestra alma. Si Dios no, no hiciera nada, absolutamente nada, el 99% de la humanidad se va a perder. No porque se vaya a morir, sino porque va a perder el alma. Se va a perder. Dios no quiere eso. Entonces Dios produce el apocalipsis, el caos. Que, que digamos, es producto también de nuestras acciones. Porque... Toda la contaminación de la naturaleza la hemos hecho nosotros. Y usted mismo ha visto que con el coronavirus el país, el mundo se ha paralizado y, y ha empezado a descontaminarse. Entonces ahí nos hemos dado cuenta todo lo que hemos contaminado. Entonces la respuesta de la naturaleza, que es de alguna manera el cuerpo físico de Dios, llamémoslo así, eh, responde porque la, el, la, la tierra es un ser vivo, entonces responde a nuestro comportamiento de esta manera, y nos amonesta. Igual, y nos amonesta de la misma forma, y es perfectamente justa, de la misma forma que cuando usted tiene tifoidea, su organismo, sin sin violencia, sin odio, se defiende de la bacteria, Usted toma antibióticos, ¿cierto? Se, se ayuda un poco, pero eh, con fiebre, con, con reacción de su organismo, finalmente usted le gana al bacterio. Eso es lo mismo que está haciendo la Tierra, y le va a ganar al virus, pero el virus es el hombre. Nosotros somos el virus, porque nosotros hacemos daño a la Tierra. Entonces, las aparentes injusticias no son tales... Las personas que están viviendo cosas muy difíciles, muy difíciles, son personas que están viviendo cursos más avanzados. Las personas que la viven fácil están recién en kinder. Entonces, la injusticia no es tal. Y la muerte no existe. Eso tenemos que tenerlo claro. Es el primer concepto que tenemos que arraigar. La muerte no existe es una ilusión y un engaño desde hace 1700 años que nos tienen engañados con la muerte, la muerte no existe lo primero que sabemos cuando nacemos es que nos vamos a morir no tiene nada de terrible la muerte nos, nos presionan y nos, nos inculcan que la muerte es terrible, no es terrible no es terrible no es que yo me vaya a provocar la muerte para escapar del mundo, no no me corresponde a mí hacerlo porque yo no soy el indicado para hacerlo la vida me tiene que decir cuando vivo y cuando muero no tengo que ser yo, yo no soy el indicado yo no estoy preparado porque yo soy una criatura creada por Dios entonces no me corresponde a mí ni quitar la vida a nadie, para eso hay un mandamiento que dice no matar y, y menos a mí mismo porque la gente que se quita la vida a sí mismo cree que escapa de este mundo y no sabe que lejos de escapar se va a un a, a sufrir el doble de lo que está sufriendo acá. Bueno, eh, vamos con más preguntas. Claudio, Esteban, de de Alto, está planteando en la radio? Hay mucha temática, muchas cosas que están por ocurrir. Entonces, habla de, marimoto, de Eh, de asteroides, de, de un planeta que se llama Quirino, y probablemente se acercaría a ser el causante de lo que está pasando en nuestro planeta ¿y esto dónde aparece? ¿por qué la Iglesia no, no dan a conocer? ¿no se a las personas? ¿no las quieren cultas, no las quieren educadas? ¿esto lo predijo la Biblia? ¿lo predijo Nostradamus? ¿quién lo predijo? ¿y dónde puede acceder a esta información para hacer su propia opinión? ¿qué es Bueno, querido auditor eh, la Iglesia nunca le va a decir nada, porque la Iglesia nos quiere ignorantes cambian La Iglesia nos cambió la espiritualidad por el rito. De esa manera hacemos cosas de memoria sin saber por qué, por tradición. y Así que nunca nos van a decir nada. La Iglesia nos quiere manejar, manipular, igual como nos quieren manipular los políticos. Es lo mismo, no hay ninguna diferencia. Así que eh, nunca nos van a decir nada. Ahora en la Biblia está esto. Las religiones se todas se valen de la Biblia y la utilizan para su para su beneficio pero toman las partes que ellos aprovechan para manipular pero en la Biblia está perfectamente descrito esto y la prueba de ello es que en muchos países especialmente en Estados Unidos, Inglaterra por ejemplo, ya está prohibida la Biblia ¿por qué? porque ahí está perfectamente descrita la cronología del anticristo que es la cabeza del mal que pronto se va a manifestar Eh, pero antes de su manifestación van a van a ocurrir muchas cosas, dentro de las cuales son las que usted mencionó en la pregunta, ¿cierto? Y esas cosas están profetizadas en todo tipo de profecías. Hay profecías de beatos, hay profecías de santos, las las profecías de los indios Hopi, de Nostradamus, de los profecías mayas. En fin, hoy día hay profecías, profetas verdaderos porque en la Biblia se habla, por ejemplo en el Nuevo Testamento Jesús nos hablaba todas las parábolas de Jesús, prácticamente todas hablaban del nuevo reino y del juicio qué es lo que va a pasar ahora lo que estamos viviendo ahora y en cambio si usted le pregunta a un cura, a un sacerdote, a un pastor le van a decir no, los profetas eran antes pero eso es lo más absurdo es lo mismo que si a mí me preparo, yo me preparo en, el, en el colegio a principio de año, me, me hablan para un examen que voy a dar a fin de año. Y nunca más se preocupan de mí hasta que llega. ¿Cómo no se van a preocupar de mí si yo voy a dar el examen ahora? Me, me hablaron hace dos mil años de, de un examen que voy a dar ahora y nunca más me van a hablar nada. Es absurdo, es, un, es, es absolutamente absurdo, no tiene ninguna lógica. Hay que, hay que leer la Biblia con discernimiento, hay que tener lógica, eso no no es lógico. Entonces, existen muchas fuentes de, de, de información, muchas. Eh, así que la Biblia, sin lugar a duda, que es la más importante. Pero no solo el Apocalipsis, sino que el, los, los Evangelios, los cuatro Evangelios, son muy importantes para eso. ¿Hay otras preguntas, parece? De parte de la señora Julia Sandoval. Estoy escuchando en la sexta región la radio, allí con mi familia, en algún lugar cerca del río Rapel, que me llama tremendamente no, no, no, no. atención su programa. Me no, no, no, no, no. hace pensar todo lo me han enseñado todo, durante todo mi vida la religión en la iglesia católica, es como un engaño. Pero me gustaría pensar si verdaderamente también usted está hablando ahora de que la Biblia es cuidado, eh, lo importante que pero ¿qué viene ahora finalmente, después de esto que estamos viviendo? Eh, ¿Habrá una separación entre la gente buena y la mala? Eh, ¿Quién lo hará? Y si finalmente usted, la pregunta quiero hacerle es que, así como existe Dios existe la bondad, existe verdaderamente el mal encarnado en un personaje como Satanás, el diablo ¿Es verdad eso, no? Acá, desde Ravel escuchándolo <risa> Muchas gracias por su pregunta señora, de verdad que muy interesante siempre las preguntas que ustedes hacen queridos auditores bueno, el, el mal existe sí, pero el mal no es enemigo de Dios el mal es un tentador, es un instrumento de tentación porque eh, es para purificar al hombre es como el grado de dificultad que tiene el hombre para pasar de curso ahora nos disponemos a pasar de curso y el grado de dificultad último, el examen final es justamente la tentación del anticristo el engaño quienes se dejen engañar no pasarán de curso y quienes no se dejen engañar porque están bien informados porque tienen fe porque eh, tienen conciencia de alguna manera eh, no se dejan engañar van a pasar de curso eso es todo Dios nos quiere perfecto Él nos pide ser perfectos como mi Padre es perfecto. Para eso nos tiene que purificar. Nosotros no somos puros. Como humanidad nos damos cuenta de que no somos puros. Y en este momento usted habló de la separación del trigo y la cizaña, del mal, del bien. Ya la estamos viendo, señora. En este momento usted tiene que haberse dado cuenta muchas veces en noticias que ha visto cosas, ha visto cosas que hace la gente crímenes que hace la gente cosas horribles que antes 20 años atrás no se veían eh, eh, entonces o hace 30 años atrás no se veían entonces cada día la gente está más mala claro también está más, hay algunos que están buenos y que se han puesto bueno pero eso no, no se dan a conocer están escondidos entonces se está separando el trigo de la cizaña el hecho de que algunas personas tengan mucho miedo es porque están lejos de Dios no tienen a Dios en su corazón. El miedo devela, devela en forma natural de que Dios no está en ellos. Tienes que buscarlo porque no está en ti. Es una advertencia, es una oportunidad también. Entonces, hay que buscar a Dios como sea. Hay personas que están haciendo este trabajo y ustedes lo tienen que ver. Y es muy fácil. Las personas que están atendiendo a a los enfermos esas personas no tienen miedo hay personas que tienen tanto miedo que no se atreven a salir a la calle ¿qué lo diferencia? se ha preguntado usted querido auditor ¿qué lo diferencia? entonces estamos viendo la separación en este momento y la seguiremos viendo estamos en tiempo del juicio no es que se vaya a poner eh, Dios y todo todos hacer, van a hacer una fila y van a decir uno para allá y otros para acá, eso es eh, metafórico, en este momento se produce la selección en forma natural se está seleccionando hay mucha gente mala y mucha gente buena eh, lamentablemente el mundo está conducido por el mal y todavía no vemos no, no le hemos podido Tiene que, el, tiene que haber un número crítico de gente buena para que superen a la gente mala. Pero en este momento no se puede superar todavía y, y, y nos, nos gobierna el mundo aún el mal. Entonces, tenemos que esperar. Vendrán muchas cosas, vendrán muchos avisos, muchas cosas para oportunidades que son oportunidades. Si tenemos fe, son oportunidades. ¿Tenemos otra pregunta? De parte de Lorena Faria. Interesante programa, me llama atención, nos comparto todo lo que dice, pero me invita a la reflexión su programa. La pregunta al día de hoy es, usted habla constantemente de que después de la de la vida hay más vida, es decir, la muerte es un estado transitorio hacia dónde, hacia dónde vamos, qué pasa con nuestra conciencia, qué pasa, qué ocurre realmente con lo que aprendimos durante esa vida, ¿quién la ha guarda, grabado, guardado en algún lugar? ¿Quién se hace cargo de eso? existe la reencarnación, podemos vivir nuevamente en otra vida, en otra historia. ¿Qué ocurre? Me llama mucho la atención y la formación que no tiene tanto científica como mística. Y hace un programa verdaderamente didáctico y entretenido. Eh, ¿Nos podría dar sus fuente ¿Dónde saca sus fuentes, señor Claudio Rojas? Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, eh, toda la filosofía, las grandes corrientes religiosas, las filosofías orientales dicen... De Dios venimos, en Él tenemos nuestra existencia y a Él volvemos. Ahí está el ciclo de vida completo, desde que salimos como chispa de, de divina de Dios y tomamos carne para aprender y evolucionar esas formas superiores de conciencia de manera de, de nosotros, no por obediencia, sino por libre elección, tomar el camino a Dios. O sea, después de muchas veces de haberme haber cometido muchos errores, haber sido tentado muchas veces, habiendo pagado mis deudas a lo largo de los milenios, finalmente mi alma aprende, después de haber pasado por muchas experiencias en el, en el cuerpo, en cuerpos distintos, eh, aprende y por libre elección, por conciencia, Toma el camino de Dios en forma voluntaria, desde el interior hacia afuera. Nadie me va a convencer, o a usted, o a nadie puede convencer de que tome el camino. La única forma real de tomar el camino es cuando el impulso viene desde lo más interno de su corazón. Y es un impulso que es irresistible y es que no se puede contrarrestar, es incontrarrestable. Entonces, la reencarnación existe, existen pruebas científicas de ello, muchas pruebas científicas, hay muchos médicos famosos que la han estudiado, el doctor Jan Stevenson, el doctor Raymond Moody, el doctor, eh, ¿cómo se llama este? De muchas vidas, muchos sabios, no recuerdo en este momento el nombre se me fue, pero la doctora Gina Cherminar, la doctora Elisa Perkuller-Ross, por nombrar algunos hay mucha información ponga en el google vida después de la vida y se va a sorprender querido auditor y entonces eh, además la reencarnación está implícita en la biblia está implícita en muchos pasajes de la biblia está implícita en en muchas otras eh, no solo en la, en la religión cristiana sino que o en las enseñanzas cristianas sino también en las enseñanza budistas en la enseñanza hinduista de Krishna en fin, entonces nos borraron del cristianismo la reencarnación durante 1700 años porque el cristianismo se pactó con el poder se transformó y buscó controlar y cambió la espiritualidad por el rito y borró las enseñanzas de la reencarnación se lo estoy diciendo en forma muy liviana muy Muy ligera porque el tiempo no nos lo permite. Pero eso es, eh, y la reencarnación existe, está demostrada científicamente, y se lo puedo, eh, en una respuesta más larga se lo podría documentar. ¿Tenemos otra pregunta? Eduardo Cornejo, mando esta pregunta. Eduardo, hola Juan Carlos, interesante, mirada, me llama atención. Pero mira, ustedes tienen un problema hoy en la cárcel de Puente Alto, con mucha gente que está llorando, era hackeando porque están infectados por el coronavirus, por esas personas que están ahí están guardadas por algo, ¿no? Delincuentes, asesinos, violadores, gente mala que ha hecho daño a la sociedad. ¿Por qué yo deberíamos tener como sociedad consideración con personas que no han sido buenas con los demás? Y, es, y efectivamente yo, al ser una persona que ha cometido quizás grandes errores como violaciones, asesinado a otro aparte del juicio que tiene social, la sociedad se ha por un poder superior y ahora ellos alegan porque están contaminados por coronavirus, nos da para pensar, ¿no? ¿Qué piensa usted? Bueno, eh, a ver, sí, efectivamente esas personas, la mayoría, eh, no podemos juzgarlas, pero muchos han cometido algunos delitos por necesidad, pero yo le aseguro que la mayoría de ellos, algunos delincuentes, por, pueden ser algunos francamente malos, Pero yo creo que más malos son los que los, la gente que está en el poder del mundo y del y del gobierno, sinceramente. La gente que está ahí en la cárcel es gente sencilla, que ha cometido errores, sin lugar a dudas. Pero yo estoy seguro que tienen la sensibilidad y si tienen la oportunidad de ayudar a otros, lo van a hacer. En cambio, la gente que está arriba nunca van a ayudar a otros, nunca. Entonces, eh, yo creo sinceramente que esa gente es mucho más mala que la gente que está en la cárcel yo no estoy defendiendo a la gente que está en la cárcel pero todo el mundo tiene derecho a la misericordia si alguien si alguien pide de alguna manera eh, si alguien pide eh, que le ayuden o que le salvar de una situación difícil es razonable que se le ayude eh, esto debe ser analizado con caso a caso es difícil es difícil generalizar es difícil eh, poderse dar una pauta general porque yo no puedo saber qué, qué hay en la conciencia de cada uno pero yo estoy hablando en general en general estoy seguro que esa gente no es tan mala como las personas que están arriba en los gobiernos y en el poder mundial eso sí que es certeza absoluta libre de de bueno, y justamente y me acaban de soplar aquí muy, muy, muy certeramente para terminar el programa una sentencia bíblica de Jesús que es muy decidora el que esté libre de pecado que tire la primera piedra no podemos juzgar a nadie nosotros, no nos corresponde porque nosotros somos todos pecadores entonces queridos auditores eh, gracias por las preguntas gracias por estar con nosotros por participar nuevamente junto a ustedes esperamos contar con ustedes el próximo jueves a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa buenas noches Thank <laughs> you.